Hemos vuelto, ¿me escuchan? Acá estoy, la Paola González, desde La Voz del Pueblo en Puerto Rock, con el Oliver en los controles y sonando fuerte Tacán, ¿les gustó? Bueno, los cabros psicodelia, así de esa eh ¿cómo se puede decir? Tercio peluda. Sí, a tercio pelada, dicen por allá. Eso está Tacán creando atmósfera en esta fría noche de lunes. ¿Y quieren escucharlo en vivo? Acá están los cabros ¡Uy! Uh, ¡Aplausos! Ay, ay, ay. ¡Bravo! Esto es Tacán desde la voz del pueblo en Puente Rock Radio Puente Alto Este tema se llama Ratas y alcohol Y relata un poco de las historias de este brujo Sí <risa> Un, dos, tres y... al so hebreo Delicioso Oh ¿Qué les pareció? Comenten pues cabros Está abierto el fanpage La voz del pueblo en Puente Rock También tenemos eh, por Facebook eh, Comenten, dele Acá está, la voz del pueblo en Puente Rock Calentitas Todos uh, Eso, dele Takan, hablen, comenten no, En Facebook pueden encontrarnos con, Como Takan, T-A-C-A-N Acento la Segunda brujo taán también pueden seguirnos que nos pueden seguir también en instagram como eh, brujo taán oye eh, los comentarios están saliendo de todos lados creo que una vez más el objetivo que es transmitir crear esta atmósfera de acá desde un rinconcito como llamo yo de esta trinchera que se hace con porní con amor al arte, eh, con la única, eh, no sé, satisfacción es poder disfrutar de estos espacios íntimos que es, se crean acá, pero al mismo tiempo que se masifican a través de las redes sociales, a, a través de este lugar hermoso que es este set radial, tenemos, bueno, siempre les digo a las personas que están acá, eh, desde... ¿Lo están escuchando? Sí. Sí, estamos súper bien, bien, dedo para arriba <risas> eh, Los que han venido a este programa de radio Pueden sentir lo que siento sienta Si se han vuelta chiquillos Hay una ventana inmensa Que más que una ventana O una estructura Yo la llamo una ventana a la vida Al amor que te invita a ver más allá Hay luces, hay casa Hay movimiento Y todo lo que está allá, nos están escuchando ahora Hay gente que está en sus casas Llegando a la casa ¿Qué? no sé, haciendo la comida, preparando la tarea para mañana apretado en el metro quizás y no están escuchando así que esto hay que, es un espacio para ustedes chiquillos eh, sí, y uh -huh. para todos los que quieran venir un espacio súper abierto Oye, muy agradecidos por la invitación tuya que hace rato que no había invitado eh, pero queríamos como preparar algo especial cuando vinieramos y hoy día lo, lo trajimos me sorprendieron gratamente, debo sí. decirlo yo creo que a muchas gracias Eh, dar unos saludos especiales a, a, a nuestras bandas amigas, como Invadidos. Invadidos es una banda joven, se puede decir, que llegó hace poco a Cultura Sobre el Puente y son muy serios ellos, ¿eh? yo, yo, eso, eso son las cosas que rescatan los cabros la, la seriedad que le ponen al trabajo Igual que a, a lo que están, ¿eh? claro ¿ah? <ríe> sí, claro que sí así que un saludo a Invadido también al Cristian de Monjetum que estuvieron la semana pasada tocando junto a Jichileno un aplauso para Jichileno ¿eh? al Vlad y al Manu a todos los cabros de allá un saludo especial, se ganaron un espacio importante ganar un concurso chau en qué más que decirles que y son de la cara son otros vecinos ahí de la cara así los un aplauso de nuevo aplauso. aquí chilenos y vayan el próximo juega la reunión de bandas que vamos a tener en pleno puente de verdad ah claro y importante hay reunión de asamblea para todas las bandas solistas artistas circenses de la vía los que les gusta andar arriba de la cuerda floja a eso vayan a todos ellos y ellas vayan y participen de este jueves de la reunión asamblea general, vamos a cambiar directiva cabro todos somos parte de esto claro. sí. hay una chica ahí que pinta para, para directiva ahí <risa> <risa> bueno, bueno, ahí el, el espacio está para todos y para todas la idea es participar, estar también quiero saludar a unos chiquillos que se llaman Semillarte son unos chiquillos que estuve mirando hace poco Y están haciendo algo súper bonito, están pintando las paredes de nuestra comuna. son Los cabros son debajo de Mena. Y hoy día están haciendo una rifa que es para juntar un poquito, a hacerse un colchoncito económico para poder seguir pintando. Eh, pintura, no sé, brocha, así que démosle. Yo lo estoy haciendo desde mi Face particular y también desde La Voz del Pueblo en Puente Roque. Espero que se unan, apoyemos estas causas que son nobles. O sea, dar color a nuestros espacios grises bien con alegría y con trabajo de niño, mucha súper. Así que un saludo para ellos. Ojalá que le vaya súper bien a su rifa que es muy pronto y también saludar a ¿qué más se me va quedando saludar? A la Angie, a la Angie. Eh, sí, va a ser el eh, güeyito. Ella está ahí dándole una roquera de, de acá de Puente Alto y muy pronto el 16 de junio se va a hacer una tocata acá al frente. En, sí, en Bar 38, una banda emblemática, Torture, Cerberus, Cero uh -huh. eh, Tolerance, eh, por ahí otra bandita que me queda en el tintero, pero pronto saldrá, así que súper bien, bienvenidos a este espacio que es La Voz del Pueblo en Puente Rock, y me gustaría que fuéramos con otro temita compañero, no? ¿Le pone o, le po ¿Le pone, o no le pone? Le pongo, ¿qué, qué pasa? <risa> Póngale un tema entonces, ¿con cuál vamos? con el tema ¿Qué mal te ves? de Tacano ahora completo ah, ahora sí enterito desde la voz del pueblo en Puente Rock para que lo sienta Rock Arts bueno bueno Paula te, te manejáis bien Mal te veis, Que mal te veis. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, muy bien. ¿Qué les pareció, Tacán? Bueno, el silencio lo dice. <risa> sí, muy bien. Sí. Oye, eh, rescatar alguna, algunas pequeñas cosillas y paulicosas, le digo yo, de, del fin de semana. Eh, trabajo que se hizo importante, de Cerberus, estaba en el óxido, eh, Eh, ...plasmando un trabajo... Eh, ...importante, así que un saludo a ellos... ...a Cerveros... ...y que va a estar muy pronto también acá en Bar 38... ...así que un cariño para ellos... ...especial a Juan Pablo ahí... ...que estuvo un poquito malito... ...y que ojalá se recupere pronto... Eh, ...también pasar por acá por Puente Alto... ...que se hizo una tocata... Eh, ...el Ocupa Metal estuvo haciendo un trabajo... Y pasé ahí, de pasadita, entre medio, a morir cantando, a saludar a alguno de los cabros. Así que ahí puede estar con Rapper, así un saludo importante para ellos, para el Cris, para Alejandro, para el Mauricio, eh, para Rapper Staff. Por supuesto, a Carlos Alberto, un saludo especial. Ahí hay al, al machete. <risa> eh, así que hartos cariños para, para todos ellos. Y a um, Metal Combat también, que yo tuve la, la oportunidad de conocerlo hace tres años atrás. Eh, ...cuando se hizo la grabación en el Oxio de la Taberna Meta... Eh, ...estaba ahí el, el Pancho Engendro... ...un saludo importante para él... ...un loco que siempre le está poniendo garra... ...un referente importante, por lo menos para mí... Eh, ...del trabajo que se hace bajo bajo cuerda... ...y calladito e importante... ...así que un saludo para ti Pancho... ...en nombre de acá, de la provincia de Cordillera... Eh, ...también saludar a los cabros de Antichalem, de Temuco que estuvieron ese día también ahí dándole eh, eh, desde Temuco, así se pegaron el pique a mostrar su trabajo, un trabajo importante, rock chileno eh, que hay que dest eh, destacar eh, ¿Qué más se me da? que importante? ¿Alguna notita de ustedes? ¿Algo? ¿Oliver? ¿Oliver? No, nada, nada, ese momento, ese es el aporte de nuestro radiocontrol, siempre atento sí. Sí, sí. <ríe> <ríe> <ríe> bien, Muy bien, atento a los controles, muy bien Oye, pero volviendo a Contagam, eh, para los que no los conocen y sepan un poquito de su trayectoria eh, Yo sé que vienen hace por lo menos 6 años Hacia atrás y que contaron un poquito de cómo es la evolución de, de Tacán de hace 6 años atrás hasta ahora claro. eh, Bueno, como bien dices, nosotros partimos en el año 2012 A juntarnos a tocar, éramos compañeros de la universidad y comenzamos tocando blues, estrictamente Ese era nuestro estilo predilecto al principio Luego fueron mutando un poco nuestra nuestra influencia, nuestra ganas de hacer cosas en el fondo y año año 2015 más o menos ya empezamos a darle forma a esto que era atacar un concepto más más establecido en torno al al brujo que, que hablamos de antes y mantuvimos la raíz lucera siempre como de del rock entero como hablamos y después empezamos a meter ya más temas psicoélicos ambientales como dicen aquí la pago eso más que y nada por ahí apareció la flauta el saxo también también Eso es importante, ¿cómo, sí. ¿cómo eh, se van sumando eh, los instrumentos hasta conformar lo que hoy día está acá? Porque son seis personas eh, que están arriba en un escenario, claro. ¿cierto? Y entregando algo importante Bueno, yo yo llegué después, porque aquí eh, con los chiquillos los conozco hace tiempo, son amigos hace tiempo Y yo había empezado a tocar flauta por por curiosidad musical propia y llevaba en eso un tiempo y me contactaron los chiquillos así como oye, eh, ya no queremos tocar blues ya, ahora queremos tocar rock <risa> rock progresivo <risa> <risa> y me ofrecieron así bastante como... progresivo la <risa> y, y acepté ¿no? pues, y, y de ahí le empecé a sumar fuerza eh, palabando y no encantado de, de seguir acá, yo, yo ya 3 años entonces y de aquí seguimos todos y de claro. aquí También Kevin también. Ver, eh, ¿Siempre han sido las mismas personas dentro de la banda? No. Eh, yo me integré después. Okay. Y, y Pablo, eh, bajita también. Eh, bueno, tú cuentas tu historia. Yeah. Yo me integré... Pablo, cerquita al micrófono, no muerde. Yeah. Yo me integré el, el año pasado, a finales del año pasado. Eh, cuando hicieron un cambio de dentro de la agrupación, eh, se fue nuestro amigo Alfa. Y en ese momento yo, le, yo, le, yo les propuse como integrarme al, al equipo Y siempre, bueno, igual que el Curie siempre hemos sido amigos Y aquí todos nos conocimos en la universidad y, y más que nada como este gusto por el rock progresivo Es como el que nos ha mantenido unidos Importante señalar este hay voy yo, al rescate de nos, de, del rock eh, Se conocieron en la universidad Detrás de esto también hay un trabajo, siempre al rescate de esto, un trabajo serio. Yo creo que de esto no viven, cabrón. ¿Qué, qué, qué es Takán hoy día? ¿Están estudiando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su vará frente a la vida? ¿Por qué Takán surge eh, como banda de estas personas que están atrás? Claro. Eh, bueno, aquí también voy a dar un poco de visión personal y también un poco de, de lo que piensan mis compañeros, según lo que siempre les escucha atentamente. Que nosotros siempre hemos hecho música, por decirlo, no, de forma natural, o sea, no es no algo que, que lo hemos como planificado tanto, en verdad, sino que siempre lo hemos hecho, desde que nos conocemos, siempre tuvimos la inquietud de, de estar buscando algo que hacer y siempre desde la creación, o sea, al principio cuando nos juntamos en año 2012, lo, lo que dijimos fue, hagamos música original, lo que nosotros nos, nos salga en el fondo, lo, lo que podamos hacer desde nuestra propia experiencia. Entonces, de ahí, de ahí parte todo, o sea, en verdad, no es, no es algo fingido, como, como, te, como te decimos, no es algo como para para acaparar como audiencia, todo eso, que sabemos que se hace hoy en día, pero lo nuestro es, es natural, somos podemos hacer lo más auténtico posible y nos encanta. Ahora, TACAM, hoy día 2018, eh, yo le estoy dando, y creo que como todos, Eh Talento Crudo. ¿Qué pasa con Talento Crudo? Hoy día ¿qué está haciendo? Acá por eso quieren participar. ¿Qué les parece esta plataforma? Me gustaría su opinión primero. ¿Qué les parece Talento Crudo? Mm, bueno a mí en lo personal ta Talento Crudo es, es una instancia, una buena instancia para para mostrarnos, o sea, para, para tocar, para ¿no? como que no nos volvemos locos con eso, pero pero sí es una buena oportunidad. O sea, el lo personal por lo menos para mí me parece interesante eh, postular, si se puede, si podemos clasificar y todo. Pero con eso como con No van a hacer. No, lo vamos a hacer. Sí. Ah, muy bien, estamos es trabajando, estamos trabajando Porque por ahí. Pero una ello. cosa en la intención y, y otra es completar no, sí. Sí. Ah, muy bien. Entonces, vamos, tenemos eh vamos, pues, claro, vamos, talento incluido. Sí, ta muy bien. Sí. Oye, Eh, me gustaría que se acerquen un poco más al micrófono Que sientan el calor de acá, de calor de Raco <risa> Que está acá Y que comentemos un poco Talento Crudo, ¿les van a dar con eso? Este sí. viernes, ¿dónde van a estar? En pleno puente Desde las 22 horas junto a una banda amiga de nosotros llamada darma Dharma, Dharma chiquillos, también para que la busquen Porque van va con nosotros como compañeros este 18 de mayo Y con respecto al talento crudo, nosotros estamos eh, trabajando para grabar próximos temas porque no hemos podido grabar desde las últimas canciones que están escuchando y el, el single que, que escucharon, que llamado Rata y Alcohol, es nuestro caballito batalla ahora actual que él con ese vamos a ir a, al talento crudo y esperamos representar muy bien a, a Puente Alto ¡Bravo! ¡Vamos, cabros! Sí, y, y que sean un ejemplo igual para todas las diferentes bandas, porque es ah, importante destacar, Talento Crudo es un espectro amplio, es para todos los estilos musicales, claro. sí, eso es importante destacar, no es solo rock, todos claro. los estilos musicales, el que quiera y tenga el interés, está en la plataforma, está en internet, hay que acercarse cada cual a su comuna, hoy día La ventana está haciendo algo importante, Así que eh, eh, incluso Hoy día estuve hablando con Pamela Canelas De Rock y Metal de Chile Y tiene unos cupos ¿sí? De hecho El eh, Círculo Sagrado lo hizo el año pasado Un aplauso y un, y un Buen Círculo Sagrado Grande, Álvaro eh, el, el Doro, Parrita ¿sí? Fueron representantes De, de La Pintana de, Siendo de Puente Alto fueron representantes De La Pintana y le fue súper bien, hoy día están ahí todos los cabros así que es eh, un eh, muy buen referente sino por acá, por otro lado pero por algún lado sí, hay que darle hay que ir buscando hay la instancia por supuesto que sí ¿un temita? No. bueno, ¿nos podemos un tema en atacar? ¿o queremos poner otra cosa? ¿qué es lo que quiere la banda? ¿Qué, ¿Qué dicen ahí los, los chicos? ¿Qué dice ¿Qué el dice público? ¿Qué dice las redes sociales? a ah, las redes sociales dice O lo elijo yo. Ah, <risa> ah, démosle, démosle, pongámosle rock and roll. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rocco. Dale, Oliver. Yo iba a poner un, un metal chileno. Pongámosle. pongámosle ¿no? ya, vos. vos con acero letal. Pelos eh, <risa> increíbles. Muy bien. Esto es La Voz del Pueblo está en llegando. Puente rock un espacio abierto Perdón, para opinar y decir. No, no, no, no. ¿De nuevo, otra vez? Hacer un letal, veloz, invencible. Muy bien. Pasó un aire por acá que nos dejó medio revueltos, medio doblados. Sí, contento de estar acá con estos cabros rockers, psicodélicos. Eh, un aplauso de nuevo. Hay harta gente que no que no está dando los saludos y, y se agradece. Eh, este es un momento. Eh, un saludo a Mauricio de Masa Crítica, que estuvo la semana pasada acá. A Mauricio es eh, un amigo de nuestra casa. Gracias. Eh, así que saludo un saludo grande a ellos ya lo ¿no están escuchando dice no están escuchando así que bien <ríe> están ensayando y no están escuchando así que un gran saludo para ellos también a cultura sobre el puente eh, a rodrigo vallejos de eh, la banda que recién estuvimos escuchando con la, con la que abrimos eh, cada ver que va, también los vamos a tener acá aquí también va a estar en el máximo Festos donde hay que estar apoyando chiquillos eh, los rockers nos hemos dado cuenta de que somos fuertes. Y lo, donde más lo demostramos es la parte solidaria. Eso se dio demostrado en el Máximo Fest que se dice La Fábrica. Un gran saludo a los dirigentes de La Fábrica, que la cerraron hace poco tiempo atrás. Eh, un espacio que nos dio eh, a todos eh, momentos muy felices de contención, donde nos sentimos libres y pudimos expresar muchas emociones. Así que un abrazo fraterno a la fábrica. Y bueno, se cierra un espacio y se abre otro. Ahora está Franklin, de allá. Allá va a ser el Máximos 2. Así que un, un abrazo grande lleno de energía para Ricardo. Y para, en especial a su hijo, a, al Máximo, el pequeño campeón. Eh, fuerza compañero De acá le estamos dando desde la provincia cordillera. También saludar a Alfredo said que siempre está ahí desde abajo apoyando, dándonos asesoría y importante a Lucía López de, de nuestro Centro Místico de Chalón eh, a, a Roberto de Nernum a Alfredo Toll a, no sé, a Angie Soleada también que está mandando saludos a Gato Pistola, grande de, de Tercon un aplauso para él que es uno de nuestros hijos del raco importante que están acá chiquillos al momento de, de despedirse Denle. bueno no, no teníamos ganas de despedirnos no. estamos pasando súper bien aquí con los chiquillos en la radio eh, bueno igual queremos mandar unos saludos sobre todo a, no sé, a nuestros fieles y aguerridos fans que nos van siguiendo nuestros amigos, uh. nuestros amigazos que nos van siguiendo toda la nos apañan todas las tocatas Eh, todos los demonios, queridos amigos, un abrazo para ustedes. También al, al Carlito, a la Flor, al Simón que nos están nos están apañando en la parte del sonido, eh, la parte visual, estética, toda nuestra puesta en escena. Eh, un gran saludo también a bueno, a la Mamá Camilo que nos, nos apaña todo el ensayo, que no nos echa, todavía no nos echa. <risa> esperamos que no lo haga todavía. Ya todos le están apoyando. Y claro, y a todos los que bueno, se dieron Eh, el tiempo hoy día de, de escuchar la radio, los, los seguidores de, de La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo en Puente Rock Esa misma y eso muchas gracias a Paola por la invitación por toda por toda la voluntad, por toda la paña por toda toda esa, esa motivación que que nos da nosotros y que, imagin, que imaginamos que se lo da a todas las bandas o a muchas bandas que, que a ella le gusten y que, que está siempre apoyando la, la escena Eh, nacional el Kevin yo también oh, el ¿no? Kevin, yo también <risa> <risa> muy agradecido ¿no? eh, quiero volver a a resaltar a la Pavo que es un gran pilar aquí ya oye si oye a ustedes son los reyes un por... no, aplauso no, para acá la humildad de los talentosos eso es Kevin saluda a alguien dale. Eh, saludo ¿no? también nos vamos, nos vamos. Eh, a Patio Bodega hemos un, cir un, un circo en el que, en el cual ahora estamos musicalizando vamos a a pañarlo vamos a hacer barite y, y espectáculos. Un saludo para los chiquillos que también nos deben estar escuchando y son súper motivados. Pablo, Pablo, Pablo, el, el más tímido. <risa> ah, pero lo dice todo. <risa> con los ojos. Ah, ¡Ah! Esto está acá. Vayan a ver, lo cabe que vean. Escuchen van a sentir lo que siento yo. Dale, Pablo. Eh, también, bueno, diciendo lo mismo que mi compañero me agradeció de haber estado en este espacio. Y, y agradecido de, de, de, de, de conectarnos con más personas de, En realidad esto como de compartir la música Es como lo que nos motiva A, a, a, a, a seguir tocando Lo mismo que mis compañeros Muchas gracias a todos el, Ahora les queremos para despedir eh, Mostrar el, el temita que Nos grabaron en la última presentación Que fue en Biblioteca de la Florida Se llama Corazón Marinero Y un, un agradecimiento también a, a Oliver por el sonido. en esta Grande, reunión. Oliver. Muchas gracias. Gracias. Y esto fue La Voz del Pueblo, Puente Rock, con Tacami.